el Que vamos a hablar, seguro que tiene mucho que ver en, en, esta, en esta historia de, de estudiantes y seguro que también lo va a ayudar mucho en lo que venga en la Liga de las Américas, porque así me decías que fue con la valoración de 47. 47. Jacil e Rivero, buen día, ¿cómo te va? Santiago, Franco y q u i n t a l a te saludan. Hola, buen día, buen día, todo bien, muchas gracias por tenerme en cuenta, agradecido por esta entrevista. Eh, los agradecidos somos nosotros por, por el contacto y, y felicitarte en primer lugar por la estupenda actuación de anoche, pero no solamente por el partido de anoche y por la forma individual en que lo hiciste, sino por este momento que se extiende de Estudiantes de Concordia, donde suma tres victorias en esta, en esta competencia este, y, y donde se vuelve a poner entre lo, los mejores equipos de la liga. Y eso que va pasando algunas, algunas vicisitudes, algunos problemas, como la salida de Rigoberto Mendoza, pero donde vos estás en este momento jugando un, un gran básquetbol. Felicitaciones. ¿Y cuál es, el, el, cuál es la e x p l i c a c i ó n que vos le encontrás a este momento de estudiantes? Muchas gracias, p o r t o d o、no, eh, Esto o se l se lo debemos mucho al trabajo, a la preparación física que hacemos ya, en el día a día y la unidad. Que se encuentra en los compañeros, el compañerismo que existe, que no existe individualismo y nos ayudamos entre todos y trabajamos en base a que esté bien, a que sea su día y, y seguimos trabajando para que se logre n los resultados y siempre, como siempre digo, salimos a la cancha a ver lo mejor d e sí y las cosas no salieron bien y nunca nos rendimos. Bueno, y, y, y, y en lo personal, en lo individual, o todo va de la mano, o todo tiene que ver con esto que acabas de decir, y es, esa búsqueda de, estar siempre, de buscar siempre al, al mejor compañero ubicado tiene que ver con ese trabajo del día a día. Ajá, sí, sí, sí, yo en lo personal nunca estoy conforme con, con mi resultado, y siempre,、eh, hoy tuve un partido bueno, el otro día salgo. A que sea mejor, soy muy ambicioso. Pero esto tiene que ver mucho con lo que, que recién te v i v o Tuviste dos primeros partidos en Estudiantes con un muy buen nivel de juego. ¿Vos te esperabas llegar con esta mano caliente, por decirlo de alguna forma? Ajá, no. Uno u nunca o n sabe cómo ve al equipo, ¿me e n t i e n d e Pero lo que no puede faltarle es la disposición, la motivación que uno tiene uno mismo. Eh, me salgan bien las cosas, me salgan mal, pero yo siempre salgo a lo mejor de mí. Y en el tercer cuarto ya corearon tu nombre, pese a que tenés un pequeño paso por estudiantes. Este es tu segundo ciclo y, este es, y fue tu segundo partido. ¿Qué se siente que ya la gente te quiera de esa forma? Sí, esto para mí en lo personal y como atleta es, es muy bueno. Me siento como si estuviera en casa, como si estuviera en Cuba jugando con, con la selección, porque.、Eh, Como bien se ve, s o n bien recogido acá y me siento súper contento que me h a n llamada vuelta、eh, para demostrar el, mi talento y que, y que sepan que cuentan conmigo para todo. Bueno, el estudiante es un cubano, que me imagino que conoces muchísimo, como Yastif Ferrer, que hablaba que se sentía muy cómodo en Concordia. En tu caso, esta vuelta es como una especie de revancha porque te fuiste lesionado y no volviste hasta estos dos partidos. Sí, sí, sí,、eh, con respecto al cubano de, que estuvo acá, es un compañero mío que e s en Cuba, es un hermano,、eh, compartimos los mismos, los mismos pensamientos, nos, nos sentimos muy bien acá porque somos bien recogidos, nos tratan súper bien y eso es algo muy importante, algo que influye mucho en el, en el trabajo、eh, mío en lo personal porque、eh, Al estar apoyado, al tener varias personas que nos apoyan, que nos quieren, eso nos, como que es un impulso muy grande, es un paso muy, muy bueno para nosotros. Bueno, te saco un minuto de la Liga Nacional para preguntarte qué, qué se sintió、eh, empezar a jugar estas ventanas FIBA, el nuevo torneo clasificatorio para el Mundial, y hacerlo ni más ni menos que en Cuba, ¿no? donde tal vez muchas veces no ha jugado,、eh, si bien fueron derrotas los dos partidos con el cual arrancaron el Grupo C.、Eh, ¿Cómo se está viviendo esto en Cuba y, y, y qué hablas también con Yastif Ferrer sobre este proceso de selección? Ajá, nosotros、eh, hablamos mucho respecto a. A la ventana premundial nos caímos un grupo muy difícil, caímos e l grupo de Estados Unidos, Puerto Rico y México, pero bueno, ahora、eh, tenemos varios jugadores la selección cubana contratados y esto es un paso muy importante para elevar el nivel de baloncesto en Cuba como estaba en años atrás. Y hablamos de que,、eh, aparte de que no son una potencia muy grande del baloncesto, pero bueno. Se ve la disposición de nosotros. Y se ve el trabajo. A pesar de, los dos, de, los dos, de las dos derrotas, no, no es algo que nos i n f l u y e nos afecta, pero bueno, nosotros en el tercer partido, en el siguiente, salimos a la línea. No, no sabemos cómo salgan las cosas, pero bueno, que no quede con nosotros que la discusión estuvo, que se trabajó para ganar. Estamos hablando de Boca Ciel Ribero, que anoche tuvo estos números en el partido donde Estudiantes le ganó. A Quilmes de Mar del Plata 94-78. 46.10 de 13 en dobles, 11 rebotes para 47 valoración. Y ya hablamos de v a s q u e con él, este, y le agradecemos mucho el tiempo.、Eh, para nosotros siempre es importante tener a todos los jugadores y más cuando se puede hablar con, con algún extranjero, sobre todo para saber qué mirada hay ¿no? de parte de, de un jugador que viene de Cuba, como es Jaciel. También lo hablamos a veces con j u s t i z Este, en su momento con Lázaro Borrell, que es uno de los jugadores emblemáticos que pasó por el básquetbol este, de la República Argentina, con Raúl Echevarría, con Rupert Herrera, r o i n a l d o García. García.、Eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se ve Cuba desde otro lugar? ¿Cómo, cómo se ve Cuba desde adentro? Y, y que, si bien es cierto que esta es tu segunda oportunidad aquí,、eh, ¿cómo ves a la Argentina? ¿no? ¿Cómo ves a la Argentina? Eh, y, y si te sorprendió algo, si、sí, siempre cuando uno sale a un lugar donde no conoce, te sorprenden muchas cosas. No entiendes, Cuba es una ciudad muy linda, una ciudad hermosa.、Eh, es algo que te, que te invitaría ahora a tus compañeros que visitaran que, Vamos, ¿no? para que así sorprendan. Sí,、claro. Y nada, aquí es.、Eh, En Concordia, aquí en el Río,、eh, me han sorprendido muchas cosas, a pesar de que, de que sea chiquito. Y... Pero bueno, me han sorprendido que a donde quiera que, que voy se tratan de lo mejor y eso、eh, es algo muy especial. Y, y nada,、eh, por lo demás, todo bien, estoy aquí viviendo en el centro, me siento súper acoplado y súper bien acá. Y recién hablabas de Cuba, ¿qué te parece a vos que, por ejemplo, también pasaba con Mencia en esta temporada, que los jugadores cubanos cuando tienen que venir, en este caso Argentina, es siempre una complicación con los papeles? ¿Qué te parece esto a vos que sos deportista? Ajá, esto t e n e m o s que mejorarlo en Cuba porque las posibilidades que s o nos a n a nosotros los, los deportistas son, son pocas y las que se nos ven tenemos que aprovecharlas máximo. Eh, se está, hemos hablado todos los días allá y vamos y hablamos con los que tienen que ver con los papeles para que nos ayuden, para que eso sea muy rápido. Lo que pasa que allá para, para darnos la salida, a p r o b a r n o s este tipo de, de contrataciones, se demora mucho porque tienen que ver a 5 o 6 dirigentes y cada dirigente se demora 3 o 4 días, pero, pero bueno, estamos trabajando en, base, están, están trabajando en base a eso, para que las cosas sean más rápidas. Y puedan salir los cubanos al extranjero a demostrar lo, su talento, lo, lo que tienen y mejorar mucho el nivel de a l o s c e s y en el deporte que sea. ¿Te gusta la Liga Nacional? ¿Te gusta nuestra competencia? Sí, sí, es una competencia muy, muy, como que es, es, es, es mucha rivalidad, existe mucha rivalidad. Allá en Cuba nosotros jugamos. En la liga ya a máximo veinticinco veintiséis partidos con pretemporada, con final y todo. Acá se juega cincuenta y pico partidos i c o p pretemporada, se sigue jugando después y eso es algo que te eleva mucho el nivel. Y me, me gusta, me gusta cómo está acoplado esta liga a r g e n t i n a Jaciel, gracias por el contacto.、Eh, lo mejor para vos, lo mejor para estudiantes, que sigan, que sigan con esta buena racha. Se viene ahora la. La Liga de las Américas, una competencia realmente muy linda también para poder jugarla. Así que que nada, gracias por el tiempo. ¿eh? No, no hay que oír, muchas gracias a usted. Bueno, Jacil Rivero, ¿eh? este, que ayer metió 36 puntos, t o m puntos.